11 de la mañana, 10 minutos, tiempo de clinamen aquí en la Mar en Coche. Comienzo saludando a Nati. Y l l n e n l o tanto tiempo sin verte es como una condena, diría una cumbia, Nati. Qué bien, y vuelvo y hay mate, esto es increíble. ¿Viste cómo estamos cambiando? Diego s t u r w a r d cualquier comentario que vayas a hacer del PT i i Martínez, sabe que me vas a obligar a editar después este contenido para pasarlo en otros momentos por la temporalidad de dicho comentario. Eso es un prejuicioso, yo no iba a hablar de nada. ¿Cómo banda eso bien? Qué golazo lo hizo. Lindo gol, ¿no?、Oso. La semana pasada, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU reclamó la liberación inmediata de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, y se lo comunicó a la Cancillería Argentina. Señaló que esta detención arbitraria propone una reparación para Milagro Sala y una investigación sobre la violación a los derechos humanos en estos casi 200 días que lleva a presa con prisión preventiva en la provincia de Jujuy. La denuncia la había realizado el equipo de abogados defensores de Milagro Sala junto al CELS, Amnistía Internacional y abogados y abogadas del noroeste argentino en Derechos Humanos y ...y Estudios sociales. Esto, por supuesto, generó respuestas del gobierno argentino porque el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abrug, salió a decir que el pedido de la ONU no era vinculante y que seguía siendo un tema de la justicia jugenia, que poco le importaba lo que diga este grupo de trabajo sobre detención arbitraria. Cabe recordar que el señalamiento de este grupo de trabajo es al Estado argentino en su conjunto, con lo cual el argumento de que es un tema de la justicia jugenia no cabería ante. Este tipo de, de informe que ha pasado este grupo de trabajo. En la misma sintonía que Abruja, hay que decir que el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, dijo que el reclamo de la ONU está basado en información desactualizada de la situación judicial de Milagro Sala, por lo cual no le haría mayor caso. ¿eh? Recordemos que, según Miranda, la primera causa por el acampe frente a la gobernación no está en vigencia, que la preventiva para Milagro Sala. ...y También recordemos, no solo dirigente de la TUPAC, también diputada del Parla Sur, se sostiene en otras siete causas, entre las cuales se señala defraudación al Estado, malversación de fondos, corrupción, actos de violencia, incluyendo en esos actos de violencia la muerte de Luca Arias, un dirigente de la corriente del pueblo. Para hablar de lo que implica Milagro Sala y también que se haya pronunciado al respecto el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU, estamos ya aquí con Jimena Tordini, que trabaja en el CELS, es parte del colectivo editorial de la revista Crisis y durante mucho tiempo i n t e g r a n t e Este colectivo, la tribu. Jimena, bienvenida a c l í n a m e n Buen día a todos, a todas, gracias por invitar. ¿Cómo fue el recorrido para llegar a que la ONU se pronuncie con respecto a la situación de Milagro Sala? Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de este año, o ...en e una, n u b como vos decías, en una detención extremadamente arbitraria. Eh, y en el CELS, junto con el equipo de, de abogados y abogadas de Milagro y otras organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional y Andes, que es una organización del norte del país,、eh, bueno, se activaron distintas,、eh, distintas acciones para tratar de, de revertir esa situación que. A medida que pasaban los días, no solo se, no se solucionaba, sino que era cada vez más grave.、Eh, y una de las acciones que, que en ese momento hicimos fue hacer una presentación al grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas.、Eh, acercando la información, eso da comienzo a un trámite que hasta ahora lleva nueve meses. La, presentación, la primera presentación fue el 2 de febrero. En ese trámite, el grupo recibe la información presentada por las organizaciones, le hace preguntas al Estado, el Estado responde, luego vuelve a hacer preguntas a las organizaciones, luego el Estado responde.、Esto、es todo un proceso donde el Estado argentino、eh, participó, de, distintas dependencias del Estado argentino participaron de ese proceso. El grupo analizó toda esa información y esa documentación que recibió、eh, y tomó la decisión que. Que nosotros conocimos el viernes.、Eh, lo que es importante decir, bueno, vos lo decías recién, es que no es cierto que la información, que la decisión del grupo tiene que ver con la causa primera, con la, por la que se detuvo a Milagrosala, que fue la protesta, sino que involucra todas las causas. Hay siete causas analizadas por el grupo y esa conclusión de que la detención es arbitraria es respecto a todo ese proceso, no respecto a la causa de, de la CANDE. Sí, Importante porque es el argumento que está utilizando básicamente el gobierno argentino es, y también el fiscal Miranda. ¿no? Es el argumento、eh, que está usando el gobierno para decir que es una decisión vieja, de alguna manera. Y otra cosa que, otro dato para aportar es que Miranda, que se presenta como fiscal de Estado, y eso pareciera dar a entender que es un representante del poder judicial, en realidad es parte del poder ejecutivo de Jujuy.、Eh, o sea, él está hablando no en nombre del poder judicial de Jujuy, sino en nombre de la gobernación de Morales. Se presta un poco a confusión porque se llama fiscal de Estado, pero él es parte del gobierno. Sí, te quería preguntar, porque, digamos, por un lado, a nivel jurídico, institucional, el gobierno está haciendo un papelón merecido y, digamos, podemos seguir hablando del asunto, pero, digamos, está claro, es una especie de secuestro, detención ilegal. Ahora, ¿cómo podemos pensar el trasfondo político de esta situación? ¿Cómo se lo vivió en la provincia? ¿Qué significaba la TUPAC? ¿Qué significa el proyecto de Morales? ¿Cuál es el intento que se quiere hacer? ¿Digamos, ¿Cómo entender el efecto que el, una construcción plebeya como la Tupac generó en otros sectores de la sociedad de Jujuy? ¿Cómo, cómo podríamos analizar un poco más el trasfondo social y político digamos, de esta situación en Jujuy? Yo creo que ganarle, que, que el hecho de que el PRO, el que la Alianza Cambiemos,、eh, ganara. Eh, la provincia de Jujuy, ganar las elecciones de la provincia de Jujuy era algo muy importante para el proyecto político de, de Cambiemos. n o、eh, Creo que era un hito, para, un hito político para, para ese proyecto de gobierno,、eh, con todas las implicancias de la expresión proyecto de gobierno. ¿no? Creo que, de hecho, si, si se leen las crónicas de, del triunfo de Morales, Realmente estuvo rodeado de una épica muy grande, tanto como el triunfo en la provincia de Buenos Aires.、Eh, y yo creo que ese proyecto de, de gobierno, de Cambiemos,、eh, incluía, incluye í a i n c l u el intento de destrucción de, de los lazos sociales organizados que, que le son resistentes a ese proyecto. Eh, y lo digo no solo por el caso de la TUPAC, donde、eh, es el caso más extremo y la detención de Milagrosala es el caso más extremo de ese caso extremo, sino por la política de persecución del gobierno de Morales a todas las organizaciones políticas en la provincia que está ocurriendo hoy. Tal vez hay una cuestión de grado, probablemente, pero、eh, el, el Centro de Derechos Humanos, el CEPROD, que, que uno de sus referentes es Miriam Bregman, Denunció la semana pasada, sacó un informe documentando cantidad de situaciones de hostigamiento, de persecución, de detenciones arbitrarias. Incluso hay personas que han sido detenidas y torturadas, dirigentes sindicales torturados dentro de lugares de privación de libertad. es un es, es, es, Ese modo de manifestar los rasgos más autoritarios del Estado es parte de ese proyecto de gobierno、eh, en Jujuy. Um... De hecho, nos contaban distintos organismos de derechos humanos que viajaron este año para. Relevar un poco esa situación de violencia institucional en Jujuy, de represión y persecución, que no podían terminar el evento de la cantidad de familias que se acercaban a denunciar torturas y situaciones, que se pasaba la hora, que se iban los bondis de los referentes que habían viajado y se tenían que quedar escuchando una cantidad de historias infinitas sobre el quehacer de la policía, sobre todo en materia de tortura, violencia institucional. Y en relación a estas, como estas prácticas de represión que son sistemáticas en Jujuy, ¿cuál es el rol que juega? El, el ingeniero Edesma y los Blakiers en, en este nuevo、eh, escenario de, de gobernabilidad que se plantea? Yo creo que、eh, bueno, también me parece que tenemos que pensar un poco、eh, los escenarios de gobernabilidad, digamos,、eh, en el sentido de cuánto hay de distinto y cuánto hay de, de, de novedoso. Eh, por un lado, también pienso que cuando, cuando la TUPAC、eh, apareció como un actor de, de construcción de poder popular tan fuerte,、eh, también era respuesta a un escenario de gobernabilidad excluyente.、Eh, solo que bueno, las condiciones de, de, de construcción que tuvieron para articular ese movimiento fueron otras que las que tienen ahora. Eh, y ese escenario anterior a la TUPAC era un escenario también de exclusión,、eh, de autoritarismo, de, de un Estado solo presente para... en su fase violenta, digamos, ...no en su fase de, de protección,、eh, donde el ingenio y todas esas tramas、eh, y esas relaciones económicas de, de la provincia、eh, era muy fuerte también. ¿no? Yo creo que eso. No es algo que aparece ahora, sino me parece que es algo histórico y que esa relación entre los dos, la o s l movilización social y el poder es como una, siempre una constante. Me parece que lo que se desplaza ahora un poco es quien, quien parece tener más peso, por lo menos hoy. Hay que ver qué pasa dentro de, de un año con, con la movilización social. No,、uh -huh. no creo, no podemos saberlo. Diego, hablabas de obviamente la barrabasada que implica ¿no? Milagros a la presa. Dijiste secuestro en algún momento, como de esa metodología que es indiscutible. Pero también, por otro lado, siempre una figura controversial para las militancias. ¿no? Sobre todo cuando el discurso que se instala no es Milagros a la presa por protestar, sino por defraudación al Estado, por corrupción. Ante eso, digamos, y abro la pregunta a Jimena, pero a todos nosotros también, como. El desafío de entender la figura de Sala fue complejo durante este año. ¿Cómo hacemos digamos, para seguir bancando, si se quiere, una situación, pensando en una situación, cuando lo que está detrás es la posibilidad específica de la corrupción y también toda la construcción de la TUPAC en Jujuy, sabiendo la cantidad de denuncias que hay de la construcción violenta, incluso con otras organizaciones sociales? ¿no? Para mí, metodológicamente, hay una primera distinción que hacer, que es la siguiente: no se puede tolerar que un Estado oligárquico defina un contrapoder como una mafia corrupta. Eso no se puede aceptar. Otra cosa es que entre los propios compañeros y organizaciones hay una cantidad de discusiones muy fuertes y muy importantes sobre cuáles son las reglas o cuáles son los mecanismos de construcción de esos contrapoderes. Me parece que es una discusión que no se la puede dar libremente en el contexto de una persecución generalizada, como se está, se está diciendo. Entonces, me parece que habría que、eh, distinguir los planos. ¿no? Es, ¿Se le puede reconocer al ingenio de su sistema político la posibilidad de determinar de manera ilegal que un dirigente popular que está jugando un papel en la redistribución de riqueza? Es una corrupta, una mafiosa, etcétera, etcétera, es inaceptable. Eso me parece que es inaceptable. Si eso no se dice claro, después la discusión está, viene sucia, viene envenenada. Si eso se dice claro y se toman acciones consecuentes para evitar eso, después creo que sí que hay una discusión. Creo que en el artículo de Jimena está planteado. O sea, ¿cuál es el nivel de jerarquía, verticalización, autoritarismo y violencia interna? Que es deseable y tolerable para los sectores populares que intentan organizarse de otra manera. Por ahí e iría la pregunta, j i m e n e a vos contás un poco esta tensión, esta ambigüedad y haces una serie de preguntas al respecto. Sí,、eh, yo creo que esa, esa discusión en este caso concreto empezó a aparecer cuando,、eh, cuando el, el gobierno y la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Jujuy. Eh, decidieron eh, liberar a, a Milagrosala de la causa por el acampe y en el mismo instante dejarla presa por la causa de corrupción.、Eh, yo creo que eso mostró dos cosas. Por un lado, que esa primera causa estaba muy cerca de convertirse en algo realmente inaceptable, o sea, que、eh, ahí era puramente una detención política por protestar y eso era insostenible. Eh, era, y era insostenible también, y me parece que es, es、eh, un elemento para sumar a la discusión, porque la protesta social es algo que tiene un, un gran valor positivo en la cultura política argentina. Digamos.、Eh, a nadie le puede parecer bien que una persona esté presa por haber hecho una manifestación. Eso, eso es algo que ya ganamos digamos, el, el, los movimientos sociales en esa discusión con el sistema político. A nadie, ni, ni, ni a la derecha, le parece bien que una persona esté presa por haber reclamado algo. Cuando ocurrió esa operación y, y empezó ahí la catarata de causas, la mayoría de ellas irregulares también, de hechos que ya habían sido denunciados, de,、eh, de hechos que de ningún modo suponen que una persona pueda estar presa por eso. Con todas las irregularidades que también tenían esas causas por corrupción, ahí creo que ellos lograron arrastrar la, la discusión a cuán bien o mal nos cae la construcción política de Milagro s a l a en Jujuy.、Eh, y entonces apareció el bueno, sí, pero está mal que esté detenida, pero usó mal la plata del Estado, está mal que esté detenida. Bueno, esa es la principal herramienta de, de construcción de consenso. De la oligarquía, como decías vos recién, ¿no? en introducir esa ...esa duda que pretende instalar una cuestión moral en la discusión política.、Eh, yo, por supuesto, creo, y estaba un poco en la nota, y me parece que ...bueno, también tiene que ver con, con los espacios que, que hemos compartido a lo largo de los años, que、eh, las, las tendencias autoritarias, en, o sea, que hay que luchar contra las tendencias autoritarias también o sobre todo. Dentro de la organización social que busca algún tipo de transformación, creo que si no logramos eso hacia a dentro de las organizaciones sociales, estamos en serios problemas. Esa es una discusión. Otra discusión es qué cosas puede hacer el Estado y qué cosas no puede hacer el Estado. Haber mezclado las dos discusiones,、eh, creo que en un momento fue un, un, un logro de esa, de, de, de, del poder, digamos.、Uh -huh. Jimena, y en esa definición de lo, del límite entre lo aceptable y lo inaceptable en la relación entre el Estado y las organizaciones sociales,、eh, vos contás que, en, que la relación del kirchnerismo con la TUPAC nace en 2004 cuando Kirchner visita la provincia y hay una manifestación de la TUPAC.、Eh, ¿Y cómo te parece que pasa el Estado de leer la protesta social en términos de demanda para, leerlo, para leerla en términos de delito? En otras palabras, ¿cuándo el Estado deja de tenerle miedo a las manifestaciones sociales? Yo creo que el Estado nunca deja de tenerle miedo a las manifestaciones sociales, i n c l u s i v e、eh, un Estado como fue el kirchnerista, que tuvo、eh, capacidad para algunas、eh, convertirlas en demandas legítimas, asumirlas y resolverlas. Pero otras las seguía viendo como.、Eh, Delitos, digamos, y ahí、eh, hay, es s o l o analizar la evolución de l a p r o t e s t a o qué tipos de protestas o cuáles organizaciones sociales tenían respuesta a sus demandas y cuáles no.、Eh, yo creo que ese esa, ese modo de ser de un Estado a la, a la protesta, frente a la protesta, está siempre en disputa.、Eh, Todo el tiempo, ahora también, digamos,、eh, hoy el, el gobierno de Cambiemos, que una podría pensar que procesa la protesta social de una manera muy diferente o mucho más, este, o, que, o que tiende más a considerarla un delito que el, que el Estado anterior.、Eh, bueno, también hay muchas protestas que las, que las procesa como demanda, las legitima y las resuelve.、Eh, creo que ahí está la disputa, ¿no? De, De esa tolerancia, no solo tolerancia, sino de, la, de cuando el Estado elige responder y cuando el Estado elige reprimir. O、claro, sea, Como una codificación,、uh -huh. como que entra dentro de los códigos de lo aceptable y no aceptable para cada uno. Sí,、mujer. me parece que lo que está ocurriendo en el caso de Morales es que todas le parecen、eh, inaceptables, ¿no? Y que su. No sé, como, como si tuviera un sueño de gobernabilidad con, con nadie en la calle, ¿no?、Eh, y entonces. Está administrando la, la represión de una manera pareja para todos. No, estaba acordándome de lo que decía la, la antropóloga Rita Segato respecto de, de Milagro Sala, ¿no? Usted una mujer que este, produce, de un lado, eh, eh, un rechazo de los funcionarios porque ella ha producido a nivel de gestión más bienestar para su pueblo que una serie de gestiones estatales juntas, y por otro lado, lo que es el racismo generalizado de las clases medias de j o j u y que no se banca en este cambio de r e l a c i o n de fuerzas que hubo. ¿no? Eso, de un lado. Y de otro lado, estás pensando también u n a cosa que decía Maquiavelo, que decía que la república es distribución de armas y dinero. Qué es fundamental eso, digamos, ¿no? Que metidos en la democracia liberal solemos olvidarnos de cosas muy centrales. Que la oligarquía recupere el monopolio de la guita, digamos, y reconfigure la distribución de dinero en términos de beneficencia o de seguridad ante las clases peligrosas. Es un retroceso terrible, aun si se distribuye la misma plata. Aún si las mismas personas siguen cobrando ese cambio de interpretación por el cual la distribución de riquezas es un problema de seguridad de las clases dominantes, es un retroceso político tremendo. Me parece que el k i h n e r i s m o tiene poco que hacer ahí, pero las organizaciones populares mucho que hacer ahí. Y me parece que hay que recordar que un poco la base de lo que m a q u i a v e r o llamaba república, s a b e que Carrió se olvida cuando dice la palabra república, era dinero y armas para el pueblo. O sea, es, es, una, es, un, es un principio, digamos, de ciudadanía elemental que, digamos, en nuestras democracias liberales se pierde totalmente de entrada. y se pierde de vista el papel de Eh, por ejemplo, del, de los, del ingenio, uno de los voceros del ingenio, cuando hace una declaración diciendo lo que piensa de todo esto, dice: Bueno, lo que hay atrás de Milagro s a r es un contrapoder y usa usa toda la idea. O sea, hay, hay que desarmar esos contrapoderes. Lo que estamos viendo es una situación como muy elemental de lucha de clases. Bueno, de hecho, cuando hablábamos del caso de Iki, c ¿no? abriendo el año justamente allí con el militante baleado del Movimiento Popular La Dignidad, lo que salía de las redes de organizaciones que salieron a contener y pensar esa situación tenía que ver con una necesaria inteligencia barrial, ¿no? como una forma. De construcción de poder, donde ya no alcanza la manifestación, la volanteada, y en un punto tenemos que entender de quién es el territorio que está en disputa, qué firmas están detrás de eso, qué tipo de puntero político, concejal, legislador está interesado en este tema y saber operar en ese campo oscuro, sucio, muy poco romántico, pero necesario para la supervivencia muchas veces, ¿no? Hasta aquí hemos llegado por hoy. Ciudadclinamen.blogspot.com para conversaciones así. Jimena Tordini, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Jimena es integrante del Cels y parte del colectivo editorial de la revista Crisis. La mar suena hasta las doce aquí en la tribu.